Bueno, entonces, habíamos concluido el otro día que el conocimiento lo debe todo al entendimiento, decíamos, porque el entendimiento formula juicios y, por lo tanto, al formular juicios, el juicio sería el resultado de la aplicación de una categoría a intuiciones. De tal manera que un juicio eh, aborda, asume un ámbito restringido de la realidad. ¿De acuerdo? Por eso decíamos que el conocimiento es conocimiento de fenómenos, y que, el, por lo tanto, lo fenoménico establece los límites del conocimiento. ¿De acuerdo? Y que, por lo tanto, el conocimiento era eso, el conocimiento empírico, la experiencia, el conocimiento científico es categoría más en el ámbito, en el terreno de las, de las ciencias físicas, de las ciencias naturales, de la física. Pero que eh, al establecer un límite dejaba fuera un ámbito de la realidad, esa dimensión, un ¿no? ámbito de la realidad que quedaba fuera, el llamado número. No que de algún modo es lo que hemos designado hasta aquí como el objeto o la cosa en sí. Kant también utiliza esta expresión que ahora no puedo, en la que ahora no podemos entrar porque hay ciertas diferencias en todo caso. El noumeno sería la cosa en sí, en principio. Es decir, cómo es la cosa en sí misma, independientemente del sujeto. Mientras que el sujeto sería el para sí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos interesa saber a nosotros es que hemos establecido que este tránsito no puede darse en el ámbito de la ciencia. Por eso el noumeno que sería la realidad, como sea en sí misma, es inaccesible al conocimiento científico. Y sin embargo, y sin embargo una facultad esencial del ser humano, que es la razón, remite constantemente al número. Porque la razón, decíamos, a diferencia del entendimiento, encadena juicios. Y al encadenar juicios, formula razonamientos. Y un razonamiento.. Mmm, Vendría a ser un intento por construir una totalidad absoluta, totalidad absoluta, quiere decir, incondicionada, que abarque todos los ámbitos de la realidad, digamos, designados por los juicios. ¿no? Y ahí ya nos metíamos en el terreno del número. ¿Por qué? Porque de totalidades absolutas no puede haber experiencia fenoménica. En todo, la totalidad absoluta, mmm, ya no es objeto no de experiencia, ya no lo podemos percibir. Con lo cual, mientras que el entendimiento se ciñe a juicios y, por tanto, a ámbitos delimitados de la realidad, puede haber conocimiento. Pero la razón nos lleva fuera del conocimiento. ¿Por qué? Porque al construir razonamientos nos lleva a afirmar, a suponer, Totalidades, pero las totalidades ya no las podemos percibir. ¿Y entonces qué es lo que hace la razón por su propia naturaleza? Decía Kant. La razón por su propia naturaleza construye ideas. Es decir, esas totalidades incondicionadas. ¿Y cuáles son esas ideas? Pues la totalidad incondicionada de los fenómenos psíquicos, la totalidad incondicionada de los fenómenos físicos y la totalidad incondicionada de todos los fenómenos es decir alma mundo y dios entonces alma mundo y dios serían ideas de la metafísica que por tanto ya no podemos conocer porque ya son totalidades es decir ya quedan fuera del ámbito de la experiencia eh, y que su único uso Decíamos, era el de imprimir un impulso al entendimiento, y por tanto a la ciencia, para dirigirse hacia totalidades. Es decir, un impulso para que las eh, ciencias construyan teorías cada vez más generales, siguiendo ese impulso de la razón hacia lo incondicionado, pero sin llegar nunca a lo incondicionado, sin llegar nunca a la totalidad. ¿De acuerdo? Es decir, que la razón... Daría, a la, por ejemplo, a la física, el impulso para que construya teorías cada vez más generales, que abarque cada vez más leyes, por ejemplo, los juicios. Pero el físico sabe perfectamente que por muy general que sea su teoría, nunca va a agotar la realidad. Y esto lo hemos ido viendo en la historia de la ciencia. Eh, Aristóteles describe una teoría física del universo... Teoría física que es invalidada por Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. Parece que con Newton ya hemos construido una teoría física que lo abarca todo, pero luego llega Einstein. Es decir, que la ciencia avanza precisamente en ese sentido. En el sentido de que cada vez explica un mayor número de casos. Cada vez sus teorías son más amplias. ¿De acuerdo? Pero nunca llegando a la totalidad. La totalidad ya es algo metafísico. ¿Se entiende? En el sentido de que no es, no, no es objeto de experiencia como hemos dicho. Queda fuera del ámbito de los fenómenos. Por eso decíamos que el noúmeno, digamos la razón, que la razón tiene un uso no positivo, es decir, negativo, en el sentido de que establece los límites del conocimiento, en el ámbito de los fenómenos, como el noúmeno ya no es fenómeno, ahí está el límite, ¿se entiende? Pero sí tiene un uso positivo, positivo en el sentido de en el sentido estricto de un, un uso regulativo, dice, de la razón. O sea, la razón tiene un uso regulativo en el sentido que hemos especificado antes. Porque regula, es decir, conduce al entendimiento hacia teorías cada vez más generales. ¿De acuerdo? Pero sin darle el material de conocimiento. Solo el camino, ¿no? solo en la forma, claro. Solo el procedimiento. Y decíamos, si... ...las ideas de la razón no cumplen ningún papel positivo en el ámbito del conocimiento... ...la razón solo tiene un uso regulativo... Eh, ...pues no sirve para nada... ...y Kant diría... ...sí, las ideas de la razón pura... ...se van a convertir, y esto lo vamos a ver ahora... ...en los postulados de la razón práctica... ...es decir, que mientras que no cumplen ningún papel positivo en el ámbito del conocimiento lo van a desempeñar en el ámbito de la ética. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues es lo que vamos a ver a continuación. El punto de partida de Kant es el siguiente. Hasta aquí hemos analizado el, lo que podríamos denominar el uso teórico de la razón. Vamos, Kant termina así. El uso teórico de la razón. Es decir, cuál es el uso legítimo que hay que hacer de la razón en el ámbito del conocimiento. Ya hemos dicho que el único uso legítimo de la razón en el ámbito del conocimiento es regulativo, pero no positivo. Bueno, pues ¿cuál es el uso de la razón en el ámbito de la práctica? Es decir, de la praxis, es decir, de la acción humana, es decir, de la ética. Pues eso es como digo el que vamos a ver a continuación. Eh, dice Kant. Hasta aquí, todas las éticas, dice Kant, Hasta aquí todas las éticas han sido éticas, lo que él denomina éticas, materiales. ¿Qué entiende él por ética material? En función de la distinción entre forma y materia con la que estamos trabajando todos estos días, que Kant aplica al conocimiento va a aplicar también a la ética. ¿Qué es lo que entiende Kant por una ética material? Pues una ética con contenido. ¿vale? Es decir, cualquier ética, dice Kant que establezca, que proporcione, que le atribuya un contenido, es decir, una definición a la idea de bien, ya es una ética material. En el sentido de que es una ética que está llena de contenido, del contenido que se derive de la definición que demos de bien, porque en función de esa definición, se van a determinar las leyes, digamos, morales, Hombre, si el bien es el conocimiento, dice Platón, pues el contenido de esa ética serán las leyes que van destinadas al, al, al, al conocimiento. Si el bien es eh, la ausencia de dolor, como dice Epicuro, la ataraxia, pues todas las leyes morales del epicureísmo estarán determinadas, estarán destinadas a cumplir ese bien. Aléjate de la política, eh, eh, no comas mucho, estas cosas que dice Picur, ¿no? Con esa sabiduría griega y tan, tan, tan penosamente olvidada, pero bueno. En todo caso, para Kant, son, todo esto son éticas materiales. O, si la idea de bien es pues la salvación, de, de la inmortalidad del alma y el conocimiento de Dios, etc., como en San Agustín, en adelante, pues igual, son éticas materiales igual. Porque damos una definición de bien. Las leyes morales, por lo tanto, están determinadas por esa definición y deberán estar a su servicio, digamos, a cumplir ese bien. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice Kant? <coughs> Perdón. Lo que dice Kant es que si una ética es material, es decir, tiene un contenido, ya es una ética que él denomina hipotética. Digamos, sus preceptos o máximas, sus leyes, Sus mandatos, vamos, porque claro, en la ética estamos hablando de mandatos, pues son hipotéticos. Si, eh, eh, si en el conocimiento científico hablamos de juicios, A es B o A es causa de B, etc. En la ética hablamos de mandatos. Haz esto o debes hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, los mandatos de una ética o los preceptos de una ética material serán hipotéticos. ¿Por qué? Porque, porque, y porque dependen, están condicionados. ¿Dependen de qué? Pues de la definición de bien que hayamos dado. De eso depende. ¿Y cuál es el problema para Kant? El problema para Kant es que si una ética es material y es condicionada o hipotética, no puede ser universal. Y lo que Kant pretende Es fundar una ética universal que de una vez por todas no dependa nada más que, del pro, que de la propia moralidad, de la propia racionalidad. En función del proyecto ilustrado. Eh, repito esto por si, por si no ha quedado diáfano. O sea, la cuestión es... Que para Kant, de lo que se trata es, siguiendo el proyecto ilustrado, constru eh, digamos, construir o fundamentar una ética que sea universal. En la onda expansiva esta de la Declaración Universal de los Derechos Declaración Universal, ¿no? de los derechos del hombre y todo este rollo. Es decir, en, en el, en el mm, contexto ¿no? del proyecto ilustrado, lo que Kant va a tratar, como ilustrado que es, es fundamental una razón universal. una... Claro. Entonces, lo que, lo que plantea Kant es lo siguiente. La única manera de que la moral, de que la ética, en principio no vamos a distinguir aquí, de que el, la única forma de que la ética sea universal es que sea formal, dice Kant. ¿Y cómo puede ser formal? No dando contenido a la idea de bien, sino que precisamente, atención, sino que precisamente el bien resida en la forma y no en el contenido. El bien, el fundamento de la ética para Kant, por lo tanto el bien, no es una definición determinada, sino que es la propia forma, La, el bien reside en la propia forma, esta es la cuestión. Esto se ve muy claramente, y no es casual, porque como digo, el, el, la influencia del ámbito de lo jurídico en Kant es perceptible incluso en su estilo, esto se ve muy claramente, en, muy claramente en, en, en, en el derecho. vamos. ¿Por qué? Porque el derecho, o sea, la esencia del derecho es la forma, justamente. Por eso todo el rato, cuando hay algún, en fin, algún... Mmm, conflicto que se dirime en los tribunales, pues hay que estar sujeto a norma, sujeto a forma. El formalismo jurídico es esencial. ¿Pero por qué? Pues hombre, porque el formalismo precisamente es lo que garantiza la igualdad ante la ley. ¿El formalismo qué dice? Pues que el formalismo dice, por ejemplo, que como el bien está en la forma, la misma forma ha de ser aplicada a cualquiera. Y por lo tanto, eh, tan, tanto derecho tiene eh, ...de defensa, de, de, de que tenga un abogado para defenderse, pues un asesino en serie, que un tío que roba una gallina. Luego se supone que gracias a esa forma se, se aplicará justicia en, la, en el mayor grado posible. Pero lo que no se puede es eh, buscarle excepciones a la, forma, a la norma, esta es la cuestión. No caben, no caben excepciones, o sea, hay que estar sujeto a la forma. ¿De acuerdo? Esto, y esa es la base del derecho. Y de ahí, de algún modo, eh, esa es la influencia de algún modo que, que, que adopta Kant, ¿no? El bien está en lo formal, justamente. Ahí es donde reside la, la, el bien en el sentido de universalidad, esa claro. Esta es la cuestión. Entonces, eh... una ética formal. Si sí, las éticas materiales están constituidas por máximas, por preceptos, hipotéticos, decíamos, o condicionados. Como vamos a ver, una ética formal ha de estar constituida por máximos, perdón, por máximas o preceptos, o imperativos, mandatos, por, un, por imperativo categórico, vamos, el famoso imperativo categórico de Kant. Para entender eh, el imperativo categórico hay, hay que entender que entiende Kant por, primero, por deber, Claro, aquí todo el rato estamos hablando de la ética como el, la posibilidad de que el comportamiento humano sea bueno o malo. ¿De acuerdo? Y entonces, en relación con eso, el deber estaría relacionado con el bien. El deber de hacer el bien, digamos, tautológicamente. ¿no? Bueno, pues ¿qué entiende Kant por, eh, por deber? Pues ajustarse al bien formal y por eso él distingue tres tipos de actos en función o según el criterio del deber. Él habla de actos contrarios al deber, de actos conforme al deber y de actos por respeto al deber o por deber. Sí, actos contrarios al deber. Actos conformes al deber y actos por respeto al deber. Y pongo un ejemplo. <ríe> Digamos que. Yo qué no sé, yo voy por. En fin, para ponerlo así un poco exótico. Yo voy por la jungla y veo a una persona eh, que se está hundiendo en unas arenas movedizas. Y entonces yo paso, lo veo y digo, ¡qué pereza! Y sigo. Eso es un acto contrario al deber, Porque no hago lo que debo en función del formalismo eh, ético que ahora eh, definiremos en la clave del imperativo categórico. Segundo ejemplo. Es lo que Kant llama, llama la legalidad. Es decir, ajustarse al deber. Por ejemplo, yo paso y el que se está hundiendo a la Sagrada Moediza resulta que me debe pasta. Y entonces yo voy y le salvo, porque me debe pasta. ¿Yo estoy haciendo lo que debo? Sí, dice Kant, pero ese, ese acto no tiene valor moral. ¿Por qué? Porque yo estoy comportándome en función de lo que debo, en función del deber, pero por otra cosa, y no por el propio deber. Eh, eso sería un acto legal, digamos, porque yo me comporto según la ley. En una ley moral paso por siguiente ejemplo, paso por las arenas movedizas y el que se está, la persona que se está hundiendo es yo qué no sé, el amor de toda mi vida y voy y la salvo. Pues ese acto tampoco tiene valor moral, tampoco, tam, también es un acto puramente legal. ¿Por qué? Porque de nuevo me estoy comportando como debo, pero no por deber sino por otra cosa. Tampoco moral, desde este punto de vista, es el interés económico como el amor, si queréis llamarlo así, el sexo o, o la amistad. O... Tampoco moral es una cosa como la otra. ¿Por qué? Pues claro, porque lo hemos dicho. Porque el bien, el deber, está en la forma. Justamente. <coughs> si yo paso... Si yo paso por, por las arenas movedizas, vamos. Y el que se está hundiendo, no solo, me debe, no solo no me debe pasta, sino que se la debo yo a él. Eh, y, y a pesar de los pesares voy y le salvo. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Ahora, ahora como digo, ahora le, daremos, le daremos precisión a, esta, a este problema. Que es el imperativo categórico, vamos, pero ahora mismo lo definimos. Eh, entonces voy y lo salgo ¿por qué? porque aunque yo le deba pasta es un seguro entonces solo ese tipo de actos dice Kant, tienen valor moral ¿por qué? porque son actos que se realizan por el propio deber independientemente de las como decir, independientemente de las consecuencias que pueda tener ese acto incluso ese acto aunque las consecuencias puedan perjudicarme si yo lo asumo como tal Entonces es cuando ese acto tiene valor moral. ¿Por qué? Muy sencillo, dice Kant. Porque si esos, en el, en el caso segundo, el caso de actos meramente legales, si esas condiciones que hacen que yo me comporte según el deber desaparecen, desaparece también el acto. ¿Os dais cuenta? Eso depende del punto de vista donde lo mire. Claro. Lo mismo que al que le des tu dinero le salga para que Entonces no tiene, no tiene valor moral. Y Pero que sí. O la chica. Igual le salga por una persona. ¿no? Por eso. Entonces tiene valor moral. ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Por eso dice que el problema es... Nosotros podemos afirmar eso. Lo que no podemos es saberlo en cada caso. ¿Por qué? El ámbito de la ciencia vemos de lo fuerte. No lo podemos saber. Esa es el cual la cuestión es que ya no estamos en el ámbito de la ciencia, estamos en el ámbito de la ética. Entonces nosotros podemos decir, en términos hipotéticos, si alguien se comporta según el deber, independientemente de las consecuencias que yo tenga, entonces, entonces está comportando por deber. Ese acto tiene valor moral. Ahora si tú me preguntas, este en concreto, tiene valor moral? No lo sé, pues no me puedo meter en su caso. Entonces siempre cabe plantearlo en forma condicional, claro, no, no en base a juicios afirmativos. Eh, concluyentes, científicos, ¿no? pues porque ya estamos fuera de la ciencia. Ese es, el, ese es el problema. De tal modo que, de tal modo que, dice Kant, ¿qué acto tendrá valor moral? Pues el que se ejecuta por respeto al propio deber, por la propia ley. ¿Por qué? Porque sólo de ese modo se garantiza la universalidad del, del, de la ética. ¿no? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si yo me comporto así, por condicionantes, sean los que sean, solo me comportaré así si se presentan esos condicionantes, si no se presentan, no. ¿Cómo se garantiza la universalidad, por lo tanto, como decimos? Si yo me comporto así, no por condicionante alguno, sino por el propio de mí. Con lo cual, siempre, si me atengo a la forma del acto, independientemente de la materia, por tanto, de las consecuencias o intereses que, que intervengan ahí, solo entonces mi acto es universal, porque no depende de otra cosa. Y diríamos, si yo salvo a una... hago esto, lo que sea, ¿no? O en este caso, pues salvar a una persona, independientemente de las consecuencias que tenga. Digamos que, de alguna manera, es como si le estuviera diciendo al mundo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tendría que hacer cualquier ser humano en esta situación. Cualquiera. ¿Se entiende? precisamente por no haberle dado un contenido a la idea de bien. Justamente. De tal modo que, si es una ética que ya no es hipotética, es decir, condicionada, es decir, material, sino que es una ética formal, sus imperativos, sus mandatos, ya no serán hipotéticos, es decir, condicionales, sino que serán categóricos. Es decir, que no dependen de ninguna condición. De tal manera que, a partir de ahí, Kant define, digamos, eh, formula el imperativo categórico. El imperativo categórico tiene, que sería el mandato fundamental, ¿no?, básico de una ética formal. El imperativo categórico se presenta, normalmente, bajo dos formulaciones. Os voy a decir las dos, más o menos literalmente. Primera formulación del imperativo categórico. Obra de tal manera que tu comportamiento se convierta siempre en ley universal. Obra de tal manera que tu comportamiento se convierta siempre en ley universal o en máxima universal. Segunda formulación, ahora las comentamos ambas. <coughs> Segunda formulación. Trata a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los demás, siempre como un fin en sí mismo. Y nunca como un medio. Trata a la humanidad, tanto en tu persona como la de los demás, siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Siempre como ¿no? un fin en sí mismo y nunca como un medio. Serían las dos versiones de un mismo mandato, que como decimos, es la médula espinal de una ética que se quiere formar. El primero dice... Obra de tal manera que tu comportamiento se convierta en ley universal. Es a lo que hemos hecho alusión antes. Si yo me comporto así, que me comporte así porque es el modo en que debería comportarse cualquier otra persona. Por eso dice lo de convertir mi comportamiento en máximo universal. Si yo salgo al tío que se está hundiendo, lo salvo porque es un tío, porque es una persona. Y no por cualesquiera otras condiciones. Porque si es por cualesquiera otras condiciones... Otra persona que a los, para los cuales no existen esas condicionantes, se comportaría de otro modo. Entonces ya no tendríamos una ética universal. ¿Se entiende? Por eso lo de convertir mi comportamiento en máxima universal. Y segundo, trata a la humanidad, segunda versión, trata a la humanidad eh, como un fin en sí. Trata a cada persona como si fuera un fin en sí. O sea, yo salvo a esa persona porque es una persona, ¿se ¿sí, entiende? Y como persona, como ser humano que es, merece ser salvado. Eso es lo que corresponde a nadie. Independientemente de si es un inocente niño o si es un asesino en masa. En todo caso es un ser humano. ¿De acuerdo? Y nunca pongo un medio, claro. Porque si yo salvo a esa persona por las consecuencias que me va a repercutir, el salvarlo, pues ya lo estoy tratando como un medio para otra cosa y no como un fin en sí mismo. Justamente. ¿Perdón? Y si salvas a alguien que te va a matar. ¿Cómo? Dice el imperativo categórico. Trata a la humanidad. Trata a la humanidad. Eh, tanto en ti mismo como en lo de los demás. O sea que tú eres parte de la humanidad también. Entonces, necesitas... Claro, claro, tienes que salvarte tú mismo, eso es lo primero. Sí. Porque además eso lo haría cualquiera. Claro. Porque tú eres, eres un ser humano también, se supone. Bueno, lo que... En fin, lo importante es, para Kant, eso, la idea, la formulación de una ética que se quiere formal. Porque solamente una ética formal garantiza que sea una ética universal. ¿De acuerdo? De tal manera que... Eh, si recordáis, las ideas de alma, mundo y Dios, que eran ideas de la, de la razón pura, las ideas de la metafísica, en el ámbito de la razón práctica se convierten en los postulados de la razón práctica. a la gente A riesgo de su vida. Ah, por dinero, dices. La pregunta sería, hombre, ¿por qué te hace bombero, médico, policía en lugar de hacerte, de hacerte fontanero o garante? Pero está ah, dentro de... si los médicos tienen que curar a Y eso sería... Claro, claro. claro. Sí. Hombre, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en una sociedad de mercado y en sociedades desarrolladas, pues la sociedad, claro, al fin y al cabo, es, en la ética estaríamos hablando de en comportamientos individuales. que comprometen a todos los demás? Eso sí, pero son comportamientos individuales, si no, no tienen valor ético, digamos. Pero una sociedad como estructura como estructura, en fin, política, social, pues necesita unos mecanismos para mantenerse a sí misma, mantener el orden, digamos, para sobrevivir como sociedad. Y independientemente de la ética, pues una sociedad tiene que gestionar eso. Entonces, a una sociedad, digamos, le da igual... Una sociedad, incluso a, a, a cualquiera de nosotros. Se está quemando nuestra casa y a mí me da igual que el bombero se haya metido a bombero por vocación o que se haya metido a bombero porque las condiciones laborales son muy buenas y, y tal. El caso es que me salve. Desde el punto de vista social, a mí lo que me interesa es que me salve. Y para eso se requiere, pues, pues eso, que, el, que haya bomberos. Y para que haya bomberos, pues hace falta que las condiciones laborales de los bomberos pues no sean infrahumanas, porque entonces no, nadie querría. Sencillamente. Pero eso ya tiene que ver con el ámbito político o social, digamos, no con el individual. ¿sabes? Por eso estamos fuera del ámbito, del, estamos en el ámbito restricido de la ética, de la razón práctica, no de la razón pura, no del conocimiento científico. Que el bombero sea vocacional, o sea porque tiene cuatro días libres a la semana, para mí mientras me salve al gatito del, del incendio, pues, pues me vale. Cumple su labor social. ¿sabes? ¿De acuerdo? Bueno, como decíamos, las ideas de alma, mundo y Dios que no cumplían, por favor, que no cumplían un papel positivo en el ámbito del conocimiento, como veíamos, sin embargo, van a ser decisivas en el ámbito de la ética. Las ideas de alma, mundo y Dios se convierten en los postulados de la razón práctica. ¿Postulados por qué? Kant nos llama postulados porque. Porque no son demostrables, ¿verdad? Entonces los, los postula, es decir, los supone, son supuestos básicos sin los cuales, como veremos, la ética no sería posible, pero que no pueden demostrarse. Entonces hay que suponerlos, porque si no sencillamente abandonaríamos, tendríamos que abandonar la ética. Esos postulados en la razón práctica serían la inmortalidad del alma, La libertad y la existencia de Dios. De tal modo que inmortalidad del alma, libertad y Dios, y como vimos no pueden cumplir ningún papel positivo en el ámbito del conocimiento, sin embargo, suponemos que tienen realidad en el ámbito del no y por lo tanto que tienen un papel en la ética, por mucho que no podamos verificarlos empíricamente en el ámbito de la ciencia. Ni mortalidad del alma, ni libertad, ni Dios, tienen nada que hacer en el mundo de la, de la ciencia. Y por lo tanto no son objetos de conocimiento en el ámbito de la ciencia. Pero Kant, digamos, los conserva, por hipótesis, si queréis, como postulado, claro, en el ámbito de la ciencia. ¿Por qué? Pues dice Kant, primero, la inmortalidad del alma tener en cuenta que Kant es un ilustrado. Es decir, alguien que pretende que, eh, que el mundo esté regido por la razón. Entonces, claro, Kant se percata, esto fue además, creo que ya lo he mencionado, ¿no? hablando, del, hablando de... Eh, Cuando hablamos de Leibniz, el mejor de los mundos posibles, yo hice alusión al terremoto de Lisboa de 1755, que generó una gran cantidad de polémica con respecto a, a la, la existencia de Dios en, respect, eh, en relación con un acontecimiento así tan aparentemente gratuito. Bueno, pues... Y fue, como digo, un, una polémica frecuente en el mundo de la Ilustración. Bueno, pues, para Kant... También, el hecho patente de que en la vida les vaya peor con inquietante frecuencia a los que mejor se comportan, pues es un escándalo para la razón, como decía acá. No es racional, sencillamente. ¿Cómo puede ser que a los que, los que peor se comportan, ladrones, asesinos, tiranos, etcétera les vaya bien en la vida... ...materialmente, si queréis... ...y sin embargo los que se comportan bien... ...pues parecen irle con mucha frecuencia... ...como decimos, parece irle mal... ...entonces dice Kahn... ...esto no es asumible racionalmente... ...no se puede explicar racionalmente... ...para poder explicarlo racionalmente... ...hay que suponer... ...postulado... ...hay que suponer, pero solo podemos suponerlo... ...que... ...después... ...del restringido límite acotado... ...por fechas de nacimiento y muerte... El ser humano tiene una prórroga en la que esas injusticias irracionales que tienen lugar en la vida se compensan en la, eh, la eternidad. Es decir, debemos suponer que el alma es inmortal para compensar las flagrantes injusticias que se dan en la vida terrenal. De, eh, por lo tanto, Inmortalidad del alma es absolutamente indemostrable. Pero la suponemos porque si no, no habría racionalidad en este mundo. Y no tendría ningún sentido que nos comportáramos según el deber. Esta ¿no? es la cuestión. ¿Se entiende el, el argumento? Sí. Por lo mismo, la idea de libertad también es necesaria para la ética. Es decir, si no hay sujetos libres, Que puede, en tanto que libres, comportarse bien o comportarse mal. ¿Cómo va a haber libertad? ¿Cómo va a haber bien o mal siquiera? Entonces, la libertad, que tampoco es demostrable, ha de suponerse, ha de suponerse para que pueda tener sentido siquiera en una ética. ¿no? Es decir, una distinción entre bien y mal. Si yo no soy libre de comportarme como me comporto, ¿cómo se me va a juzgar como bueno o Y por último, Dios, la existencia de Dios, sería la identificación absoluta entre ser y deber ser. Como hemos visto antes, las cosas no son como deben, con la mayor frecuencia. Pero para que tenga sentido siquiera esa distinción, tiene que haber, tiene que existir. Una realidad, o un, o, un, o un ser en este caso, en el que ser y deber ser se identifican plenamente. Y ese es Dios. Sin Dios como identificación de ser y deber ser, y como máximo juez que solo puede juzgar a los hombres en base a su inmortalidad del alma, solo entonces tiene sentido la ética para él. ¿De acuerdo? Entonces, las tres ideas, que son meramente metafísicas, y que por tanto pues eso, como decimos, no cumple ningún papel positivo en la ámbito del conocimiento, idea, eh, alma, mundo y Dios. Sin embargo, en la ética, a pesar de ser indemostrables, son necesarias como supuestos, como postulados necesarios de la ética. ¿De acuerdo? Eh, amén, hermanos.